Capítulo 1. Deseo. El punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes se bajó de ese tren de carga en Orange, Nueva Jersey, quizá parecía un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía desde las vías del tren hacia la oficina de Thomas Edison, su mente estaba trabajando. Se veía de pie en presencia de Edison. se escuchaba pidiéndole a Edison la oportunidad de hacer realidad la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio del gran inventor. La idea de Barnes no era una esperanza. No era un anhelo. Era un deseo vehemente, palpitante, que trascendía todo lo demás. Era algo definido. No era un deseo nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo. Quizás al principio cuando el deseo surgió en su mente por primera vez, solo era un anhelo, pero cuando Barnes se presentó ante Edison, no era solo un anhelo. Varios años más tarde, Edwin C. Barnes volvió a presentarse ante Edison en la misma oficina en que había conocido al inventor. En esa ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. Las personas que conocieron a Barnes después lo envidiaban por la oportunidad que la vida le había brindado. Lo veían en sus días de triunfo sin molestarse en investigar la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido e invirtió en él toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo lo que respaldaba esa meta. no llegó a ser socio de Edison el día que lo conoció. Se conformó con trabajar en las tareas más humildes, siempre y cuando le ofrecieran la oportunidad de dar al menos un paso hacia su ansiada meta. Pasaron cinco años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Durante todos esos años no se le presentó un rayo de esperanza, ni una promesa de que lograría su deseo. Para todos, excepto para él, Barnes solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su propia mente, él fue el socio de Edison cada minuto, desde el primer día que empezó a trabajar ahí. Este es un ejemplo notable del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan para alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. se mantuvo firme en su deseo hasta que este se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente llegó a ser un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo, «Trataré de convencer a Edison para que me dé algún tipo de trabajo, sino, voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él». No se dijo, «Trabajaré ahí unos meses y si no resulta estimulante, me saldré y conseguiré trabajo en otro lugar». Lo que dijo fue, Empezaré en cualquier puesto. Haré todo lo que Edison me pida, pero antes de terminar, seré su socio. No dijo, estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison. sino no, solo hay una cosa en este mundo que estoy decidido a lograr, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y arriesgaré todo mi futuro en mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó posibilidad alguna de dar un paso atrás. Tenía que triunfar o morir. En eso consiste la historia del éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de mandar a sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyo ejército superaba numéricamente al suyo. Hizo que sus soldados abordaran las naves navegó hacia el país enemigo, desembarcó a los soldados y los pertrechos, y dio la orden de quemar sus naves. Al dirigirse a sus tropas antes de la primera batalla, dijo, «Miren cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos de que triunfemos. Ahora no tenemos opción. Venceremos o moriremos». Vencieron. Quienes triunfan en cualquier empresa deben estar dispuestos a quemar sus naves y eliminar toda posibilidad de dar marcha atrás. Solo así pueden tener la seguridad de conservar ese estado mental que se conoce como el deseo ardiente de triunfar, que es esencial para alcanzar el éxito. La mañana después del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes estaba en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Se reunieron para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en una sección del país que fuera más prometedora. Todos, excepto uno, llegaron a una decisión: abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: "Caballeros, en este mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo. No importa cuántas veces pueda quemarse, Eso fue en 1871. Construyó la tienda. Llegó a ser una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como un deseo ardiente. La opción más fácil para Marshall Field habría sido imitar a sus colegas y hacer exactamente lo que ellos hicieron. Cuando se enfrentaron a dificultades, cuando el futuro parecía funesto, partieron hacia donde la vida parecía más fácil. Preste mucha atención a la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes porque es la misma diferencia que distinguió a Edwin C. Barnes de los miles de jóvenes que trabajaron en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que llega a la edad en que puede comprender el propósito del dinero, quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza Pero desear la riqueza teniendo un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una persistencia que no acepta el fracaso, producirá riquezas. El método con el cual el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consta de seis pasos prácticos y definidos. Primero, determina en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No basta decir quiero mucho dinero. Sea definitivo en cuanto a la cantidad. Existe una razón psicológica para esa precisión que describiremos en un capítulo posterior. Segundo. Determine con exactitud lo que se propone dar a cambio por el dinero que desea. No una realidad tal como recibir algo sin dar nada. Tercero. Establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a poner en acción el plan, esté o no preparado para hacerlo. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Escriba el tiempo límite para esa adquisición, exprese lo que se propone dar a cambio por el dinero y describa con claridad el plan mediante el cual se propone acumularlo. Sexto, lea en voz alta lo que escribió. dos veces al día, una antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, véase, siéntase y piénsese ya en posesión del dinero. Es importante que usted siga las instrucciones que se describen en estos seis pasos. También es importante que observe y siga las instrucciones del sexto paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted en realidad desea el dinero con tal vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad de convencerse de que lo adquirirá. El objetivo es querer el dinero y tener tal determinación para tener lo que usted se convenza de que lo tendrá. Solo aquellos que logran tener conciencia del dinero llegan a acumular grandes riquezas. Tener conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado tanto del deseo de tener dinero que la persona solo puede verse como si ya lo tuviera en sus manos. Para el no iniciado, que no se ha educado en los principios del funcionamiento de la mente humana, quizás estas instrucciones le parezcan poco prácticas. Para quienes no son capaces de reconocer la validez de estos seis puntos, podría ser útil saber que la información que contienen proviene de Andrew Carnegie. quien empezó como obrero en una siderúrgica, pero a pesar de sus antecedentes humildes, se las arregló para hacer que esos principios le produjeran una fortuna de más de 100 millones de dólares. Como ayuda adicional, quizá les sirva saber que Thomas A. Edison escudriñó a fondo los seis puntos que aquí se recomiendan y les dio su sello de aprobación no solo por ser los puntos esenciales para la acumulación de dinero, sino por ser necesarios para la consecución de cualquier objetivo definido. Estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio. No exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para aplicarlos no hace falta contar con educación superior. Pero la aplicación eficaz de estos seis pasos exigen una imaginación suficiente que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, esperado, anhelado, deseado y planificado antes de adquirir el dinero. En este momento, sería conveniente que usted supiera que nunca podrá tener grandes riquezas a menos de que pueda transformarse en una expresión candente del deseo por el dinero y realmente crea que llegará a tenerlo. También sería conveniente que supiera que todo gran líder, desde el inicio de la civilización hasta nuestros días, ha sido un soñador. El cristianismo llegó a ser uno de los grandes poderes del mundo porque su fundador era un gran soñador que tenía la visión y la imaginación necesarias para ver la realidad en su dimensión mental y espiritual antes de que se transmutaran en forma física. Si usted no ve grandes riquezas en su imaginación, nunca las verá en su cuenta bancaria. Nunca antes en la historia de Estados Unidos ha existido una oportunidad como la actual para los soñadores prácticos. Las penurias del reciente periodo de desequilibrio económico han obligado a muchas personas a volver a comenzar desde cero. Estamos a punto de iniciar una nueva competencia, una carrera. Están en juego grandes fortunas que se acumularán en los próximos años. Las reglas de la carrera han cambiado porque ahora vivimos en un mundo que ha cambiado el cual definitivamente favorece a los que no tuvieron la oportunidad de triunfar viviendo en las condiciones que existían recientemente, pues el miedo a menudo paralizaba el crecimiento y el desarrollo personal y económico. A quienes nos encontramos en esa carrera para conseguir riquezas, debe animarnos a ver que este mundo cambiante en el que vivimos exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza nuevos métodos de mercadotecnia, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas en los medios de comunicación masiva, nuevas ideas para el entretenimiento. Detrás de toda esa demanda de cosas nuevas y mejores hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es tener un propósito definido, saber con exactitud lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Hemos sido testigos de la muerte de una época y el nacimiento de otra. este mundo que ha cambiado necesita soñadores prácticos que puedan poner sus sueños en acción y que lo harán. Los soñadores prácticos siempre han sido, y seguirán siendo, quienes forjan la civilización. Los que deseamos acumular riquezas debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo siempre han sido hombres que han sabido dominar, para su uso práctico, las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir, y han convertido esas fuerzas, o impulsos de pensamiento, en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y todo tipo de recurso que hacen la vida más placentera. La tolerancia y la apertura mental son necesidades prácticas para el soñador actual. Quienes temen las ideas nuevas están destinados al fracaso antes de comenzar. Para los pioneros nunca ha habido un momento más favorable que el presente, Es muy cierto que no hay tierras inexploradas que conquistar, como en la época de las carretas que exploraron el oeste americano. Pero existe un vasto mundo de negocios, un mundo financiero e industrial que hay que moldear de nuevo y darle una nueva dirección siguiendo nuevas y mejores líneas. Al planear la adquisición de su parte de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecien a los soñadores. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. Ese es el espíritu que infunde energía en cualquier país, el deseo ardiente de aprovechar al máximo la maravillosa oportunidad que usted y yo tenemos de desarrollar nuestros talentos y utilizarlos con provecho en un país libre. No olvidemos que Cristóbal Colón soñó con un mundo desconocido, que arriesgó la vida afirmando su existencia y lo descubrió. Copérnico, un gran astrónomo, soñó en múltiples mundos y los dio a conocer. Nadie lo denunció diciendo que no era práctico después de su triunfo. Por el contrario, el mundo lo veneró, lo que una vez más prueba que el éxito no requiere de disculpas y el fracaso no admite cuartadas. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, ¡Adelante! ¡Hágalo! Haga realidad sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted en algún momento se topa con una derrota temporal, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, un hombre pobre y sin preparación académica, soñaba con un carro que no necesitara de caballos. Empezó a trabajar con las herramientas que tenía sin esperar una oportunidad que lo favoreciera. Y en la actualidad, la evidencia de su sueño le da la vuelta al mundo. Puso en marcha más ruedas que ningún otro hombre, porque no tuvo miedo de apoyar sus sueños. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y, a pesar de sus más de 10,000 fracasos, Mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no se dan por vencidos. Lincoln soñó con la libertad de los esclavos. Puso su sueño en acción y poco antes de morir fue testigo de la unión del norte y del sur, lo cual convirtió su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina voladora. Ahora podemos ver por todo el mundo la evidencia de que su sueño se hizo realidad. Marconi soñó con un sistema para dominar la fuerza intangible del espectro electromagnético. La prueba de que no soñó en vano se encuentra en cada aparato de radio y televisión que hay en el mundo. Además, el sueño de Marconi colocó juntas la cabaña más humilde y la mansión más majestuosa. Ha convertido en vecinos a los habitantes de todas las naciones del mundo. Dio al presidente de Estados Unidos un medio para dirigirse a todos los habitantes del país. en forma simultánea y sin aviso previo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación directo. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos. ha mostrado estar dispuesto a recompensar a un soñador que le entregue al mundo una nueva idea. Al principio y durante cierto periodo, el mayor logro solo fue un sueño. El roble dormita en la bellota, el ave espera en el interior de un huevo, y en la visión más sublime del alma vibra un ángel. Los sueños son semillas de realidades. Pido a los soñadores del mundo que despierten, se levanten y se afirmen. Su estrella está en ascendencia. A escala mundial, la incertidumbre económica ha presentado la oportunidad que usted está esperando. A muchos les ha enseñado la humildad, la tolerancia y la apertura mental. El mundo es abundante en oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el cual el soñador debe lanzarse. Los sueños no brotan de la indiferencia. la pereza ni la falta de ambición. El mundo ya no desprecia a los soñadores ni dice que son poco prácticos. Si usted cree que los desprecia, viaje a Tennessee y visite las enormes presas y centrales eléctricas de la Autoridad del Valle de Tennessee para ser testigo de lo que hizo un presidente soñador para dominar y utilizar el gran poder del agua en Estados Unidos. En cierta época, este sueño habría parecido una locura. Tal vez usted ha sufrido decepciones, tal vez ha tenido reveses y derrotas durante periodos económicamente difíciles, tal vez ha sentido que algo oprimía el gran corazón que hay en su pecho hasta hacerlo desfallecer. Anímese, pues estas experiencias han templado el metal espiritual del que usted está hecho. Son recursos de valor incomparable. Recuerde también que todos los que tienen éxito en la vida tienen un mal comienzo, y pasan por muchas dificultades desgarradoras antes de llegar. El punto decisivo en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis a través de la cual conocen por primera vez a su otro yo. John Bonjan escribió Pilgrim's Progress, progreso del peregrino, que está entre lo mejor de la literatura inglesa después de haber estado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. O Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio. Al verse obligado a través de la desgracia a conocer su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor y no un criminal despreciable y un paria. Los caminos de la vida son extraños y diversos, y son aún más extraños los caminos de la inteligencia infinita. en los que en ocasiones los seres humanos se ven obligados a soportar todo tipo de dificultades y tribulaciones antes de descubrir su propia inteligencia y su capacidad para crear ideas útiles con la imaginación. Edison, el inventor y científico más grande del mundo, empezó como un operador de telégrafo ambulante. Fracasó en incontables ocasiones antes de descubrir al genio que vivía en el interior de su cerebro. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró en las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los escritores más grandes del mundo. Esa tragedia primero produjo David Copperfield, y luego una sucesión de obras que hicieron de este un mundo mejor y más rico a todos los lectores de sus libros. Las desilusiones amorosas pueden hacer que muchas personas beban en exceso o caigan en la ruina. Esto ocurre porque la mayoría de las personas nunca aprende el arte de transmutar sus emociones más intensas en sueños constructivos. Ese poder de transmutación se tratará en detalle en otro capítulo. Helen Keller se quedó sorda y ciega después de nacer y durante años no pudo hablar. Pese a su terrible desgracia, escribió su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida fue una demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto. Sufrió pobrezas y cuando creció fue un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque visitó con poesía hermosos pensamientos y en esa forma arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Booker T. Washington nació en la esclavitud. con la desventaja de su raza y el color de su piel en la sociedad donde vivía. Como era tolerante y siempre y en todos los temas mantuvo una actitud de apertura mental, además de ser un soñador, dejó un legado de bondad a toda una nación. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán mientras exista la civilización porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Antes de pasar al siguiente capítulo, decida encender en su mente el fuego de la esperanza, de la fe, del valor y de la tolerancia. Una vez que alcance esos estados mentales y un conocimiento práctico de los principios que se describen en este libro, todo lo demás que necesite le llegará, cuando esté preparado para ello. Hay una diferencia entre anhelar algo y estar preparado para recibirlo. Nadie está listo para nada hasta que no crea que puede adquirirlo. el estado mental que se requiere es la convicción, y no la mera esperanza o el anhelo. La apertura mental es esencial para creer. La cerrazón mental no inspira fe, ni valor, ni convicción. Recuerde que no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para exigir abundancia y prosperidad, que el esfuerzo que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Jesse B. Rittenhouse ha expresado acertadamente esa verdad universal en los versos de su poema Mi salario Negocié un penique con la vida y la vida no me dio más por más que le imploré en la noche cuando contaba mis escasos bienes porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides pero cuando has fijado el salario debes realizar la tarea Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir perplejo que cualquier paga que hubiera pedido a la vida esta me lo hubiera pagado de buen grado el deseo triunfa sobre la madre naturaleza como culminación adecuada para este capítulo quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido lo vi por primera vez hace muchos años pocos minutos después de su nacimiento llegó a este mundo sin ningún rastro físico de orejas y el médico admitió cuando le pedí su opinión sobre el caso que el niño sería sordo y mudo de por vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero la expresé en silencio, en el fondo de mi corazón. Decidí que mi hijo iría y hablaría. La naturaleza me había mandado a un niño que no contaba con los órganos normales del oído, pero la naturaleza no podía obligarme a aceptar la realidad de ese sufrimiento. En mi propia mente, yo sabía que mi hijo iría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera, y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores, clave para cada uno de nosotros, y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. ¿La palabra justa? deseo mucho más que ninguna otra cosa deseaba que mi hijo no fuera sordomudo nunca me aparté de ese deseo ni por un segundo años atrás había escrito nuestras únicas limitaciones son las que ponemos en nuestra mente por primera vez me pregunté si esa afirmación era verdad acostado en la cama frente a mí estaba un niño que carecía de oídos normales aunque tal vez llegaría a oír y a hablar en el futuro tendría un defecto físico de por vida. Ciertamente, esta era una limitación que el niño no había establecido en su propia mente. ¿Qué podía yo hacer al respecto? ¿Encontraría alguna forma de transplantar en ese niño mi propio deseo ardiente de encontrar maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos? Tan pronto como el niño creciera lo suficiente para cooperar, le llenaría totalmente la cabeza con un deseo ardiente de oír. que la naturaleza traduciría la realidad física con sus propios métodos. Todos esos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho de no aceptar que mi hijo tuviera esa discapacidad. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que tenía una leve capacidad auditiva. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno por hablar, pero a partir de esos actos dedujimos que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si él podía oír, aunque fuera débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo, totalmente inesperado, que me llenó de esperanza. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis, y al instante se apropió del aparato. Poco después, mostró preferencia por ciertos discos, entre ellos It's a Long Way to Tipperary. En una ocasión estuvo tocando esa pieza una y otra vez, durante casi dos horas. Permaneció de pie frente al fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. No le dimos importancia a esa costumbre, sino hasta que años después escuchamos hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de apropiarse del fonógrafo, descubrí que él podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo, cerca de la mandíbula, donde se encontraría su canal auditivo. Estos descubrimientos pusieron en mis manos los medios necesarios para empezar a hacer realidad mi ardiente deseo de ayudar a mi hijo a desarrollar la capacidad auditiva y el habla. Para entonces, él ya intentaba decir algunas palabras. El panorama distaba mucho de ser alentador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. En cuanto confirmé que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de oír y hablar. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un intenso deseo de oír. Había un cuento en particular al que yo recurría a dándole nuevos matices dramáticos cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su problema no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor, pese al hecho de que todas las filosofías que yo había examinado indicaban con toda claridad que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente. Debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo esa dificultad se podía convertir en una ventaja. Sin embargo, continuó la práctica de mezclar esa filosofía en los cuentos que le contaba a la hora de acostarse, esperando que llegara el momento en que encontrara algún plan mediante el cual su incapacidad pudiera servir a algún propósito útil. La razón me decía claramente que no había una compensación adecuada a su discapacidad. El deseo, respaldado por la fe, hizo a un lado la razón y me inspiró para seguir adelante. Al analizar la experiencia en retrospectiva, ahora puedo entender que la fe que mi hijo tuvo en mí mucho influyó en los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una clara ventaja sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría en muchas formas. Nos dimos cuenta de que la capacidad auditiva del niño mejoraba gradualmente. Además, no demostraba la menor tendencia a ser tímido debido a su problema. Cuando tenía aproximadamente siete años de edad, mostró la primera evidencia de que nuestro método de dar atención a su mente estaba dando resultados. Durante varios meses nos suplicó que lo dejáramos vender periódicos, pero su madre no daba su consentimiento. Temía que su sordera lo pusiera en riesgo al salir solo a la calle. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que lo dejamos en casa con los empleados domésticos, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y empezó a trabajar. Le pidió prestado seis centavos al zapatero del barrio, los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer cuentas y pagarle al zapatero, su banquero, los seis centavos que le había prestado, tenía un beneficio de 42 y Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, tomó las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Parecía fuera de lugar que ella llorara por la primera victoria de su hijo. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana porque supe que mi esfuerzo por inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía en su primera aventura comercial a un niño sordo que había salido a la calle y había arriesgado la vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado 100% al negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó porque supe que él había mostrado una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. Los acontecimientos posteriores lo comprobaron. Cuando su hermano mayor quería algo, se tiraba en el suelo, pataleaba, lloraba y lo pedía gritos. Cuando el niñito sordo quería algo, hacía planes buscando la forma de ganar el dinero necesario y se compraba lo que quería. Siguió esa pauta durante su vida adulta. En realidad, mi propio hijo me enseñó que las discapacidades pueden transformarse en escalones para ascender hacia una meta valiosa, a menos de que se acepten como obstáculos y se usen como cuartadas El niñito sordo terminó la primaria, la enseñanza media superior y la universidad, sin poder escuchar lo que decían sus maestros, excepto cuando le hablaban fuerte y a corta distancia. No asistió a una escuela para sordos. Habíamos decidido que viviera una vida tan normal como fuera posible y se relacionara con niños que oían bien, y persistimos en esa decisión, aunque fue motivo de muchas discusiones acaloradas con directivos escolares Cuando estaba en la preparatoria, probó un audífono para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que resultó ser el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, llegó a sus manos para que lo probara otro audífono. Estuvo indeciso de probar el aparato debido a su desilusión con el anterior. Finalmente lo tomó, con cierto descuido se lo puso en la cabeza le conectó las baterías y ¡sorpresa! Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez en su vida oía casi tan bien como cualquier persona con audición normal. Emocionado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, corrió al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oyó con claridad las voces de sus profesores en clase por primera vez en su vida. Con anterioridad, solo podía oírlos cuando le hablaban a corta distancia. Escuchó la radio, escuchó las películas en el cine. Por primera vez en su vida pudo conversar libremente con otras personas sin que fuera necesario que ellos le gritaran. De hecho, poseía un mundo diferente. Nos negamos a aceptar el error de la naturaleza, mediante un deseo persistente, habíamos obligado a la naturaleza a corregir ese error, recurriendo al único medio práctico que estaba a nuestro alcance. El deseo había comenzado a rendir dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho aún tenía que encontrar una manera específica y práctica de convertir su desventaja en una ventaja. Casi sin darse cuenta de la importancia de lo que había logrado, pero lleno de optimismo por el mundo de sonidos que acababa de descubrir le escribió una carta al fabricante del audífono relatándole su experiencia con entusiasmo algo en esa carta algo que quizá no estaba escrito en ella sino que se adivinaba entre líneas hizo que la compañía lo invitara a Nueva York cuando llegó lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero en jefe y le describía su mundo diferente una corazonada una idea o una inspiración llámela como quiera, llegó como un destello a su cerebro. Ese impulso de pensamiento fue lo que transformó su dificultad en una ventaja, destinada a ofrecer dividendos tanto en dinero como en felicidad para miles de personas. La idea principal de ese pensamiento podría expresarse así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de unos audífonos, si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su mundo diferente. En ese momento tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a prestar servicios útiles a las personas con problemas de audición. Durante todo un mes llevó a cabo una intensa investigación, en la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con personas con problemas auditivos de todo el mundo para compartir con ellos... el mundo diferente que acababa de descubrir. Después de hacerlo, puso por escrito un plan de dos años basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto para que llevara a cabo su proyecto. Cuando empezó a trabajar, no había soñado que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de personas que sin su ayuda nunca habrían superado su sordera. Poco después de asociarse con el fabricante de su audífono, me invitó a asistir a una clase organizada por la empresa para enseñar a los sordos a escuchar y a hablar. Yo nunca había oído hablar de ese tipo de educación, así que visité la clase con cierto escepticismo pero con la esperanza de que esa visita no fuera tiempo perdido para mí. Vi una demostración que me dio una visión mucho más amplia de lo que yo había hecho para mantener vivo en la mente de mi hijo el deseo de escuchar normalmente. Vi cómo les enseñaban a los sordos a escuchar y hablar aplicando el mismo principio que yo había usado hacia más de 20 años con mi hijo Blair. No cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos las hubiéramos ingeniado para formar su mente como lo hicimos. El médico que lo atendió al nacer nos dijo que posiblemente el niño nunca escucharía ni llegaría a hablar. Más tarde, el Dr. Irving Burgis, famoso especialista en ese tipo de casos. Examinó a Blair meticulosamente. Se asombró cuando vio lo bien que mi hijo podía escuchar y hablar, y dijo que el examen indicaba que en teoría el muchacho no debería oír en absoluto. Cuando sembré en la mente de Blair el deseo de oír y hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia acompañó ese impulso que hizo que la naturaleza tendiera una especie de puente para salvar el abismo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior, valiéndose de medios que los mejores especialistas no podían interpretar. Habría sido un sacrilegio de mi parte tratar de comprender plenamente cómo la naturaleza había obrado ese milagro. Habría sido imperdonable que yo no le dijera al mundo todo lo que sé sobre el humilde papel que representé en esa asombrosa experiencia. Es mi deber y un privilegio decir que creo, y con razón. que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con una fe perdurable. Un deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal y la consiguió. Nació con una discapacidad que fácilmente hubiera enviado a alguien con un deseo menos definido a vender chicles en la calle. Esa discapacidad Sirvió como un medio para prestarle un valioso servicio a muchos miles de personas con problemas auditivos y le dio a Blair un empleo útil con una compensación financiera adecuada durante muchos años. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era niño, haciéndole creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente, no pueda ser real. Esas cualidades están al alcance de todos. En toda mi experiencia al tratar con hombres y mujeres que tienen problemas personales, nunca manejé un caso que demostrara de manera más definida el poder del deseo. A veces los escritores cometen el error de abordar temas sobre los que solo tienen conocimientos superficiales o muy elementales. he tenido la fortuna y el privilegio de poder poner a prueba la solidez del poder del deseo a través de la discapacidad de mi propio hijo. Tal vez fue providencial que la experiencia sucediera de esa manera, pues seguramente nadie estaba mejor preparado que él para servir como ejemplo de lo que pasa cuando se pone a prueba un deseo. Si la madre naturaleza cede ante la voluntad de un deseo ardiente, ¿es lógico pensar que puedan vencernos los simples seres humanos? El poder de la mente es extraño e imponderable. No entendemos el método mediante el cual usa cada circunstancia, cada individuo, cada objeto físico a su alcance como un medio para transformar el deseo en su equivalente físico. Quizás algún día la ciencia descubra ese secreto. Yo sembré en la mente de mi hijo el deseo de oír y hablar como cualquier otra persona. Ese deseo se hizo realidad. Yo sembré en su mente el deseo de transformar su mayor discapacidad en su mayor recurso. Ese deseo se hizo realidad. No es difícil describir el método con el que se logró ese asombroso resultado. Tuvo tres actos muy definidos. Primero, mezclé la fe con el deseo por una capacidad normal de oír y se lo transmití a mi hijo. Segundo, le comuniqué mi deseo en todas las formas concebibles ya través de un esfuerzo constante y persistente. a lo largo de los años. Y tercero, él creyó en mí. Cuando estaba por terminar de escribir este capítulo, recibí la noticia de la muerte de Madame Schumann-Henk. Un breve párrafo en un comunicado de noticias sobre su muerte nos da la clave del estupendo éxito de esta mujer extraordinaria como cantante. Cito fragmentos del párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al inicio de su carrera, Madame Schumann-Henk visitó al director de la ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él no le dio la oportunidad. Después de echar un vistazo a la muchacha desgarbada y pobremente vestida, exclamó, en forma nada cordial, «Con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera usted tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Cúmprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante». nunca es demasiado tiempo el director de la ópera de Viena sabía mucho sobre técnicas de canto sabía muy poco del poder del deseo cuando éste asume las proporciones de una obsesión Si hubiera conocido mejor ese poder no habría cometido el error de condenar la genialidad sin darle una oportunidad hace varios años uno de mis socios se enfermó empeoraba a medida que el tiempo transcurría y finalmente, Lo llevaron al hospital para operarlo. Justo antes de que entrara a la sala de operaciones, lo miré y me pregunté cómo una persona tan delgada y escuálida podría soportar una operación de ese tipo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico, no la del paciente. A las puertas del quirófano, este me susurró: "No se preocupe, jefe. En pocos días habré salido de aquí." Una enfermera me miró apenada. Pero el paciente se recuperó en forma satisfactoria. Cuando todo terminó, su médico me dijo: "Lo único que lo salvó fue su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no se hubiera negado a aceptar la posibilidad de la muerte." Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder eleva a personas de origen humilde a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto rescatar a la gente de la tumba. Servir de medio para que las personas lleven a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Vi cómo le dio a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo mandó a este mundo con una grave discapacidad. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? La respuesta a esa pregunta se presenta en este capítulo y en los subsiguientes. Este mensaje se está transmitiendo al mundo durante una de las crisis financieras más devastadoras que se han visto en Estados Unidos. Es razonable suponer que el mensaje capte la atención de muchas personas que han sufrido heridas debido a desgracias personales en el aspecto económico, personas que han perdido sus fortunas, que han perdido sus posesiones y gran número de personas que deben reorganizar sus planes y lograr recuperarse. Deseo transmitirles a todos ellos este pensamiento. Todo logro, independientemente de su naturaleza o su propósito, debe empezar con un deseo ardiente e intenso de obtener algo definido. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca se ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. Por fortuna, La naturaleza también nos ha dado la forma de canalizar inquebrantablemente el deseo hacia las metas que establecemos y tratamos de alcanzar. Es el camino de la fe, el segundo paso hacia la riqueza. La fe es un estado mental que puede inducirse mediante la autosugestión.